The sets way in the cars get eaten by the play There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles The patrons and the actors try and sell to ourselves, if the show is through The looks with the cues, of the close of Marshall's smiles Like last in 1998 show, the toy song, no one ever sings The curfew crow is the comedy divine The bulging eyes of puppets, strung by the string. <laughs> Buenas noches, buenas noches a toda la gente que te ahora mismo sintiendo radio cucaracha que te ahora mismo sintiendo la radio del queso de un kilo, que te ahora mismo sintiendo la donia. Puede ser que teáis con un transistor sintonizando 107.3 de la frecuencia modulada. Nunca me acuerdo de la gente que está sintiendo esto a través del transistor y, y ya me riñó. Hay 15 días que tuvo aquí el, mi, mi, ¿eh? el el cabezón, el riñome. Coño, nunca te acuerdas de la gente que está, ¿eh? que está sintiendo la radio a través del transistor. Joder, del. ¿eh? Sí, mucho decir, el 107.3, pero el transistor no tal Hostia, y hay que acordarse de la gente que está sintiendo la radio a través del transistor. Yo la verdad que le, les veo a descrisar radio cuca y a través del transistor. Bueno, y a través también de la, <ríe> claro, a través de la nuestra emisión en digital, a través de la nuestra página web www.radiocuca.org. Y, y, y aquí estáis aquí estáis sintiendo ¿eh? sintiendo anedones sintiendo radio cucas entiendo falar decir aquí paroladas y soltar babayáes y, y y cosas incoherentes al, al anedónico miserable que soy yo más cuadra que estamos eh, ahora mismo a, a 21 a 21 de Enviando en el año 2017 O sea que casi, casi, podía, podría decirse que, que este programa, pues, pues debiera ser el programa de, de Navidad ¿eh? de, de, de, de Anedonia. Me dentro de algún, de algún año me parezco que ya coincidió el día de el día de Bueno, a ver, después de tantos años alguna vez tuve que coincidir, porque eh, si la hermanas tienen siete días y, y según el año corres un día o dos, tal, pues bueno, esto ya lleva diez años dando la, dando la vara, nunca me dicho, dando la vara, dando, dando el peñazo, ¿eh? llevamos 10 años ya, bueno, llevamos, año, porque falo en, ¿eh? en plural, falo por toda la radio, si falara por toda la radio, entonces no debiera decir que llevamos 10 años dando dando el peñazo, ¿eh? debiera decir que llevamos cerca de 35, cerca y, y vamos, un par de, un par de mesinos para los para los 35, ¿Mm? un par de mesinos, tres, a ver, no estoy, no estoy seguro de todo, ah, ¿qué pasa? que tampoco... Eh, no, perdón, estoy hablando solo, pero bueno, no, no hay falta. Que resulta que tampoco fugula esta noche el, el, el teclado del ordenador del chat. O sea que los chateros, ¿m? si alguien se mete al chat a través de la nuestra página web, ¿m? el ww.radiocrujan .e punto pues si alguien se mete al chat, que sepía que, que yo voy a leer les cosas que ponga lo que pasa que no voy a poder escribir nada. ¿m? yo voy a responder voy guiar todo lo que escriban el chat voy soltarlo por aquí para que lo sienta todo el mundo que hay más gente que que está sintiendo anedonia que no solamente los que se meten en chat de hecho últimamente ni el maderu siquiera meten en metal chat metense todos el manes, macetu y y de algunos los alteres egos de de marie y no se mete en el demás bueno metióse un par de veces ...seguíes un par de semanas metióse pongo también pero pero para contar para contar ¿eh? el madero viene y se mete mira que el madero hostia hubo años y ¿eh? mientras años y años que estaba ahí metido... nunca nunca no dijo nada también oye vamos a ser vamos a ser fieles a la verdad el decir nunca no dijo nada nunca no se se hizo se hizo ahí presente presenciable en el, en el chat pero bueno aunque no se manifestara estaba ahí él estaba ahí todos los todos los noches ya no está llegó una pena Eixat-se-lo en falta eh la verdad que eixat-se-lo bastante en falta porque oye yo qué sé pues esa sesión misteriosa que siempre estaba en el chat y nunca ponía nunca ponía nada pues mira oye pues por lo menos daba vida animaba bueno de hecho y después de tanto tiempo dio un y parte de la mitología de este programa, ¿no? parte de la mitología de Anedonia y ese Madero que nos que nos siente, bueno, que nos sentía. Habría que decir porque yo no está. Pero bueno, no pasa nada si no hay si no hay maderos, hay, hay otra gente, ¿eh? hay otra gente sintiendo este programa de este programa navideño eh manes bonia navidad la verdad y que ahora venía de vengo de dar un paseo pues por el centro de la ciudad por el centro de viu eh la otro denominada capital del otro no la denominada capital no porque Que vieron dar nombramiento entre más gente. Y mucha menos de lo todo nominado. ¿eh? Que lleguen un poco los Joder, hay que tengo que explicárselo todo. Llega una coña ¿eh? y una coña con eso de, de que está tan bueno, tan farto con tanto de lo del autodenominado Estado Islámico dice esto, el autodenominado claro, como si los demás no fueran también autodenominados por eso digo yo el autodenominado Principado de Asturias el autodenominado Reino de España ¿eh? Coño, pues, se denominan sí mismos, no vino idea de fuera a poner ellos el, el nombre ¿eh? pues ellos esa gente chunga, ¿eh? gente chungo muy chungo, autodenominos el, el Estado Islámico bueno, pues autodenominaron el Estado Islámico joder Y que los demás no se autodenominen. Pero bueno, oye, ya sabéis cómo funciona esto de la, de la lengua. Eh, eh, eh, corte, corte, corte. Hola, Macetu. Buenas noches. Que Macetu ya se me metió en el, en el chat. Eh. Eh, macetu, que decías, no sé si lo, si lo pudiste sentir, que, que otra vez no furrula el, el teclado. ¿Eh? O sea que esta noche tampoco no voy a, a poder responder a los chateros A través de, del propio chat, voy a tener que responder de voz No está de moda ahora eso de eh, del, del, del WhatsApp, porque yo todavía no uso de esas cosas Pero no está de moda el, le, los mensajes de, de voz Es curioso, antes la gente falaba en eh, eh, una conversación ahí eh, con... con emisor, receptor, a través de un medio y tal. Yo me ahora no deja de seguir también ese esquema, pero yo me gracioso que que se manden mensajes de voz en cuenta de de llamadas es más, me supongo que sea también por un motivo económico, tampoco vamos a ir que oponerse con que la la gente al llorio todo ahí está haciendo cosas que no tienen sentido. Bueno, pues pues hacer una llamada supongo cuesta unos perres, a toda a toda la gente Ya lo mejor es otro de mandar mensajes eh, falaos pues, pues no cuesta nun cuesta perros, y entonces es por eso lo hacen. Digo yo, no lo sé, ¿eh? pero bueno, yo esta noche eh, también lo voy a hacer, aunque sea eh, sin intención y sencillamente porque, porque el teclado no furrula. También es verdad ¿eh? que otros hermanos que el teclado se furrula, y igual yo llevo las cosas que me ponen los chateros y respondo ellos por aquí, no me no me ando con, con tanta con tanta historia. <risa> joder, pues oye, y es lo que y es lo que hay. Pues bueno, que decía que, que esta semana, que anduve yo, bueno, esta semana, joder, ahora mismo vengo de, de dar un, un paseo, una voltina por Centro Viejo, ¿eh? De, ...de tomar un café con la mi mamá y la, la mi abuela... ...y de ver cómo pues, bueno, el centro de la ciudad... ...pues está petado de, de bombillines de colores... ...y, y hay y hay altavoces... ...perdayuri poniendo villacicos... Y, ...y la de mi madre... Y, y, y es curioso porque bueno, yo, hay mucha gente que, que todo eso, puños malos, puños enfermos. Yo tengo que reconocer que a mí, joder, préstame. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Soy raro. Eh, soy raro porque resulta que, que, que soy un tío chungo, que soy un anti todo, que la de mi madre, y luego resulta que, que, que, que gusta más la Navidad. Bueno, por pues gustar la Navidad ¿qué vamos a que vamos a hacer. También es verdad que no deja de ser eh, no sé si ye postureo, si es verdad eh, toda la gente que está en contra de la Navidad. Uy, mira, dime, dime una cosa, dime una cosa más tú en el chat. Vamos a vamos al yela antes de seguir porque ya sabéis que yo siempre he doy prioridad, joder, prioridad. Pero ideal las cosas que que está en el chat. Dizme en lo siguiente. Anedónico. Hoy han sido las elecciones catalanas. Al ser un día laborable, los trabajadores asalariados tenían permiso para ir a votar. Es decir, mucha gente hoy ha trabajado, ha ido a votar y luego ha vuelto a su trabajo. Trabajar y votar en el mismo día. <ríe> sí, bueno, oye, ¿eh? una, una combinación, un y simbólico. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué, qué opinas? A mí, bueno, yo contarlo ya una vez, pero pero voy a contarlo otra vez. Hombre, voy a contarlo, voy a contarlo otra vez, porque porque repetir historias no me pasa nada por andar repitiendo. ¿eh? De hecho, ahora estoy leyendo un libro repetido. Decía la semana la semana pasada que, que si se se podía repetir los libros, las películas, verles más de una vez, porque no un día voy a contarles mes mes historias más de una vez. Bueno, pues eh, voy a hablaros de una historia que pasó ya, hay no sé, cerca de, de tres, tres lustros ya, ¿eh? y no llegué a coincidir en unas elecciones con un, con un día llavorable, llegué trabajaba yo, <ríe> a ver las elecciones ya en el domingo, pero yo trabajaba en, trabajaba en domingo. supongo que los que sentís eh, este programa de tiempo o tal, o pues cuadroco oyer de algún programa de estos que he suelto yo les mis parrafas eh, politiqueres o filosóficas o sabe Dios que pues ya sabéis de sobra que muy demócrata lo que se dice muy demócrata yo no soy ¿eh? no siento yo aprecio por la democracia, seguramente eh, podrán decir muchos que sientan esto y que ...vivieron en, en dictaduras o tal... ...díganme... ...ay, no sabes lo que tienes... ...cómo se ve que tú no viviste la dictadura... ...pues no, no viví la dictadura... ...pero como muchas veces digo yo... Eh, ...tampoco llegue tan necesario... Eh, ...haber experimentado eh, de algo peor... ...para pescarse de que de algo ye malo... ...no digo yo que no sea peor... ...la dictadura que la, que la democracia... No, sencillamente digo que la democracia no es una cosa buena. Eh, creo que ya era quien era Aristóteles, sí, Aristóteles o Sócrates. Hay quien decía que madre de Dios, para matarme, quien dice aquello de la, la democracia y la, el, el, el menos malo de todos los sistemas. Bueno, pues ya lo decía un griego. hablando de la democracia que ella tenía, sé que bueno, pues cualquier <risa> parecido con la democracia, con la democracia esta que ahora llamen democracia, pues bueno, y, y pura coincidencia. Pero bueno, yo lo decía, no es que sea bueno, ¿eh? Eh, y es sencillamente que comparándolo con todo lo demás, pues es lo menos malo. Yo incluso diría más allá, eh, seguramente hay cosas que todavía son incluso menos malas. ¿eh? Ya sabéis que bueno, pues yo, ...soy defensor de esa autogestión y mm, la posibilidad de organizarse uno mismo... ¿no? ...sin necesidad de, de, de relaciones de poder... ...bueno, todas estas cosas que seguramente mucha gente piensa... ...ah, ya está el romántico del anedónico aquí soltando los, los idealismos en vacíos... ...bueno, pues sí, vale, es lo que queráis, idealismo vacío... ...pero, hostia, si algo me parece malo, ¿para qué coño voy a decir que yo...? ...bueno, pues no, yo, malo... ¿eh? Hay también gente que me dice eso de... Coño, sí, pues si tan malo lleven, venga, propone una, una alternativa, ¿eh? Propone una alternativa viable para poder empezar mañana. Y, hombre, yo siempre digo dos cosas. Uno, eh, a ver, para pa, chuljar pa que es algo lle malo, no tengo falta de proponer ninguna alternativa. ¿eh? y como si una persona tiene una chaqueta fea ¿eh? y sabe que lle fea, ¿eh? Y fea porque está sucia, está rota, lo que sea. ya. ¿eh? Entonces, es, oye, pues eh, ponla igual porque no tiene otra, pero yo perfectamente consciente de que es de que fea. Que llegue, que hasta que no tenga otra para cambiar ¿eh? o para comparar, no puede decir que, ¿eh? que sea y fea. Hombre, vale, sí, podemos meternos en cuestiones eh, filosóficas más, más fondes, más, más profundes, y decir, bueno, sí, eh, que llegue, que hasta que no tienes... Pues, ...por ejemplo eso de la filosofía de Tao... ...que a mí tanto me gusta... ¿eh? ...hasta que no puedes comparar... Eh, ...una cosa mala con otra buena... ...no sabes que lle mala... ...porque no sabes que lo te lle buena y tal... ...bueno, sí, vale, está bien... ¿eh? Eh, como, de, ...como ya era lo del Tao... ...lo de la, la belleza existe... ...porque existe la feldad... ...si no existiera la fealdad ...no existiría la belleza... Pues, ...pues sí, filosóficamente... ...pues hacerte una palla mental... Y, y eso pues es pues, pues, absolutamente verdad. ¿sí es necesario hacer eh, tener con qué comparar para pa poder entender que una cosa es mejor o peor. Hombre, yo puedo comparar mmm, desde de, de, de, las ideas, desde de el planteamiento, desde la reflexión. Nunca viví en, en un sistema diferente al, al democrático, ¿sí? al Estado democrático. Nunca viví en otro. entonces podríamos decir, oye, no tienes con qué comparar, o sea, ya que este sistema tiene que ser para ti el más, no sé, el, el, el neutro, ni malo ni bueno, ¿y el, y el que hay? Pues no, ni no es verdad, porque joder, sí, siempre vive en este, pero, pero, hostia, puedo leer, ¿eh? puedo pensar, puedo reflexionar, puedo, puedo ver determinadas películas, puedo conocer determinados acontecimientos históricos, valorar lo que, lo que experimento... ...en mi alrededor... ¿m? ...y entonces es bueno pues... ...imaginar y ser capaz... ...más que imaginar... Eh, ...argumentar y reflexionar... Eh, ...acerca de otras maneras posibles... ...de organización... ...que no son la organización... ...con relaciones de poder... ...con necesidad de... ...del uso de la, de la fuerza bruta... Eh, ...etcétera... ¿M? ...entonces bueno pues... ...por todas esas cosas... Eh, ...yo no soy demócrata... Y por todas esas cosas, además, yo también pienso que no es necesario proponer una alternativa eh, viable a partir de mañana. No, no pienso que sería necesario. ¿Deseable? Seguro. ¿eh? hombre pues, pues pues ya podía yo ser tan inteligente como para poder proponer una alternativa que a partir de mañana furulare y pudiéramos... organizarnos más que organizarnos autoorganizarnos de esa manera. Bueno, pues desgraciadamente no soy tan tan inteligente, no soy tan listo como para poder hacer esa esa propuesta ahora mismo o por por proponer retazos, Por poner que la la gente se vaya revolucionándose o misma. No tendría sentido desde la desde la óptica ¿Mm? con la que yo veo con la que yo veo las cosas no tendría sentido proponer aquí una idea y una manera en la que los demás ¿eh? tienen que organizarse ¿Mm? hay mucha gente que seguramente que, que, que lo que lo que prefer, lo que gusta y que la organicen oye autoorganízame tú oye enrollate no que como el cantar ese de los lendacaris muertos de, de hazmelo tú mismo auto sí, ¿no? Pues eso. Bueno, pues en temas que, desde la mi opinión, las cosas que yo pienso, fadreles para mí, auto gestionaréme lo mejor que pueda. Y muchos me dirán, coño, pero de qué va, que lo fegas tú solo, porque con toda la gente que hay aquí, no vas a cambiar nada, va a seguir la cosa, la cosa para tal como está bueno pues mira yo y que tampoco quiero cambiar nada nada más quiero cambiarme a mí mismo hace mucho que nos saltaba una propia sobre sobre este sobre este tema pero pero sí no tengo otro no tengo otro otro objetivo que que cambiarme a mí mismo y ser pechable incoherente tremendamente incoherente que soy muchas veces intentar ser lo más coherente posible con las cosas que con las cosas que yo pienso Y, como mucho, la mi única pretensión respecto a los demás, la, la pretensión no, la, la previsión, digamos, ya que es lo mejor. ¿eh? Alguien observa las cosas que yo hago y piensa que, que son correctas, que son buenas, que hay una mejor manera de vivir y, y también, ¿eh? también deciden hacerles de una manera similar. y a lo mejor cuando decidió tú también lo fue de una manera similar pues otros par de ellos que, eh, que lo ven a él también lo fue de una manera similar y así poco a poco ¿no? que es utópico pensar de esta manera bueno pues a lo mejor sí pero es la única manera posible que una persona que piensa que la voluntad individual es sagrada ¿eh? pese a no pese a no reconocer ningún ningún dios Eh, y es sagrada, y si piensas que la voluntad individual ya es sagrada, pues el mero fecho de pretender influir en ella y convencer de cosas a los demás, eleccionar y, y evangelizar, pues que quise que te diga, como que no ¿eh? cuadra mucho, no casa. Bueno, pues no tengo yo intención de que todo esto case. Eh, de todas maneras, a ver, volviendo un poquito al, al filo. Eh, todo esto vino a cuento de que el macetum me hizo una una pregunta, eh, una pregunta a través del chat. La pregunta era eso de trabajar y votar el mismo día. Eh, ¿qué, ¿Qué opinaba? Me decía. A ver, yo digo, voy contabos, más que la mi opinión, eh, voy contabos una, una anécdota. Todo esto venía para dejar claro que yo, demócrata, no soy. ¿Eh? Mucha gente también dice que en un demócrata y piensan que que que que a favor más a favor de los totalitarismos, del fascismo, de estas cosas. No, no, tampoco yo, precisamente lo que yo oye absoluta en contra de todos los estados, sea autosas ni minen como se autodenominen, eh. Estoy en contra del de Reino de España, de la República Catalana, de, de todo esto. ¿eh? Entonces, no tengo, yo, no tengo yo preferencias en ese sentido. Mi único respeto va para va con las les personas, con los individuos. No ¿eh? va para pa pa ningún ente superindividual, de ningún tipo. no... no A ver, el mío respeto, incluso cuando digo, joder, pues, yo qué sé, pues, cuando puedo decir, pues, respeto a Radio Cuca, en realidad, no respeto a Radio Cuca, respeto a las personas que, eh, que construimos día a día, Radio Cuca, las personas, no, no la entidad, el constructo teórico Radio Cuca, bueno, pues, pues no tiene una, una entidad real más allá de la entidad de las personas que lo formamos. Sí, como prácticamente todos los constructos con los que trabajamos día a día, ¿eh? sencillamente para que, pa que el pensamiento sea más fácil. Utilices un nombre para definir a un, a un grupo de, de cosas, de personas, y niño, porque el nombre exista. A ver, no existen, ¿qué pensáis? Que, que existen, yo qué sé, los mariscos. ¿Pensáis que existe un, un, una entidad real que son los mariscos? No. existe el, el centollo y existe la jamba, ¿eh? pero no existen los mariscos. Coño, sí. los, el concepto marisco creámoslo nosotros, que lo de algún ser humano en algún momento, que para pa organizar el, el el su pensamiento, pues supongo que sería un biólogo y por organizar a los a los animales, pues dicho estos son mariscos y estos son mamíferos y estos son ¿eh? pero bueno una organización que busco él que podía ser otra en cuenta de por ejemplo yo que sé pues organizar entre vertebrados y invertebrados podían organizar a través de bichos que tienen pelo y bichos que no tienen decir algo y que a ver si tiene un fundamento el utilizar ese tema de los vertebrados e invertebrados pero que ya os digo que no deixa de ser más más teórico que que otra cosa. ¿eh? Otro día meteré más con el tema de los de los constructos teóricos, porque es muy curioso. Entonces, fartuco de ver cómo cómo la gente en general eh, atribuye ellos una entidad real a lo que son menos menos constructos. Ya no digamos cuando esa esa identidad real pues eh, va más allá y convierte en razón de, de conflicto. Cuando lo que para mi idea, díganme otros que no, que eso tiene una entidad real, pero para mi idea, pues por ejemplo, nacionalidades, e identidades, y e raciales y estas cosas, mm, dejen de ser también constructos teóricos. ¿eh? Y son constructos teóricos que lleven al odio, a la violencia, a las guerras. Y bueno, pues eh, también podéis imaginar... que, que desde, desde el momento en el que digo que no hay nada más respetable y más agrado para mí que, que los individuos, ¿eh? que les voluntades individuales, pues hombre, una cosa que tanto atentan contra la libertad individual como llega a la violencia, la fuerza bruta, la guerra, pues no son precisamente cosas que a mí me, me presten. Y mucho menos todavía cuando van, cuando van, eh, van vinculáis. ¿eh? A la, la creencia en un constructo, a la creencia en la entidad real de un constructo teórico. Tampoco son muchos mayores cuando van eh, vinculados, ya, a intereses económicos, que en el fondo viene a ser siempre, viene a ser siempre la razón. Lo, lo otro y la, la excusa, el, la manera de, de prender la llama, de, de engañar a la gente, de. Bueno, en fin, muchas cosas. Muchas cosas que estamos fartucos de ver. La tele, por la tele, vemos ¿eh? es por la tele, porque los de las la, generaciones actuales muy pocos vivieron ya vivieron ya el enfrentamiento por por constructos, vivieron ya esa violencia. Todavía queden, todavía quedan unos cuantos, ¿no? A ver, y hay muchos que la viven todos los días. ¿m? Pero bueno, nosotros eh, no la vemos o, o la vivimos con más intensidad. ...y hay otros que la viven con, con gran intensidad... ...y vemoslos por, por la tele, que si los sirios, que si tal... ¿eh? Eh, eh, ...siria, lleven no sé cuantísimos años... ...ahí en guerra, por, ¿por qué? No lo sé ni yo, ¿eh? No lo sé ni yo, yo te vengo a ver noticias... ...pero no, ¿por qué la guerra? Porque unos creen que, que el cuñado de Mahoma... ...tenía más derechos que, que el no sé qué otro... ¿Eh? Una cosa que pasó, que ¿cuántos años? 700, solo de mi madre. ¿Eh? Y claro bueno, pues sí, eso es el motivo. Otros porque piensen que una determinada ideología es mejor que otra. ¿Eh? Pero las ideologías, al fin y al cabo, consisten en, en, en, en suprimir en, en lo más posible las voluntades individuales de, de mucha gente para pa beneficiar a a un grupo pequeño bueno pues vaya y nacienda pues hay gente dispuesta dispuesta a matar dispuesta a dañar ¿Eh? supongo que porque están engañados bueno qué sé yo ¿Mm? sería sería mucha mucha historia eh, macetu no se me olvida la pregunta más lo que pasa es que tengo que ponerla en, en contexto porque si no tampoco a ver ¿eh? no me no me no, no, no me explico no lo explico bien bueno con todo esto que estoy contando supongo ¿eh? El tema de los constructos teóricos viene un poquillín, bueno pues y un, un poquillín paralelo, digamos, ¿no? Salió en una de esas pequeñas rames que que decía el cabezón, que decía también el pistolero maníaco, que, que me gusta a mí, dir por las ramas, <risa> dir por las ramas. no decían no decían, eh, no saben esa expresión, pero bueno, podría decirse guapamente que gusta a mí, eh, dir por las ramas en cuenta de, de quedar en el tronco también es verdad que decían ellos, que normalmente luego tiro para atrás por la rama y vuelvo al tronco, lo que pasa es que también, eh, la mitad de las veces vuelvo al tuero, para para ver otra rama rama diferente, bueno vamos a ver no sé, tampoco llegue una cosa que tenga yo planeada ¿eh? pues que bueno, son cosas que, que pasen, ¿eh? que, que, que acontecen, ¿eh? bueno pero lo que estábamos hablando y de la de la democracia ¿eh? el tuero y la democracia el trabajar y, y votar y llevo no sé cuánto tiempo diciendo que que iba a contaros una anécdota que ya conté, ¿eh? seguramente más de una vez, pero que bueno pues, voy a volver a contar Pues corría el año, no me acuerdo del año exactamente, pero bueno, hay mucho tiempo y resulta que es, cuido que el año 2000, 2003, me parece que ayer en el 2003, cuando hubo unas elecciones, cuido que ayer municipales y autonómicas, en el autodenominado Principado de Asturias y en el autodenominado Consejo de Vigo. Eh, con, bueno, en todos los consejos, son los setenta y pico consejos de estudios y para mí que en, en todas las demás comunidades autónomas del otro denominado Reino de España también, porque entonces no, porque les, les que según un determinado constructo teórico eh, entran dentro de eso de les de las comunidades históricas pues esos monten las elecciones cuando ellos pétales los les que no en entran dentro de si determinado ...con teórico ...montales esto es al mismo tiempo... ...al final ya lo mismo... ...no, no pasa nada y es totalmente igual... ...pero bueno oye... Los que, ...los que creen de verdad... ...que en esa... ...identidad nacional y tal... ...pues están muy orgullosos de... ...de ellos montales en, en un momento... ...distinto al de los demás... No pasa nada, luego al final viven igual y malviven igual y, y ceden la so, soberanía personal a otros, pero, pero bueno, están orgullosos porque porque en porque la pantomima esa del voto un, un día diferente a los demás. Entonces, oye, y os presta ellos, joder, oye, ¿eh? hostia, soy si más que estos prengados que... ¿eh? Que, ...que voten todos a la vez... ...yo por lo menos voto otro día... <risa> ...bueno, en fin, son felices... ¿Viste? ...también un, una, un, una cuestión importante en la vida... ...y y algo la felicidad... no ye. ...bueno, pues mira, si son felices con eso... y mentira, porque los nacionalíacos... Eh, ...felices nunca son... ¿eh? ...el nacionalismo es una infelicidad continua... ¿eh? ...y el, el querer siempre un poco más... nunca están nunca contentos con, con lo que hagan porque siempre quieren un poquín más ¿eh? por definición el nacionalismo tiene que ser así eh, si por ejemplo la, la, la tornación o la que crees ¿Eh? que lleve que la tornación está bueno pues como lo diríamos como lo podríamos decir está dentro de otra nación pues a lo mejor lo que lo que busque sí, pues es que por lo menos tenga la mayor autonomía posible, ¿eh? los nacionalistas busquen la, la mayor autonomía posible, cuando consiguen esa autonomía, pues quieren más autonomía todavía, ¿eh? entonces buscan más, más autonomía todavía, que tienen más, más autonomía todavía, pues entonces busquen pues, la independencia, Eh, necesitan independizarse que, que ya tan independizados entonces busquen yo qué sé expandirse busquen expandirse busquen busquen ser más que los que los demás no sé si me entendéis a ver que está que, que el nacionalismo está siempre buscando un poco más tiene un poco tiene un poco más allá y como el, ca, el capitalismo que siempre consiste en la acumulación un poco más un poco más un poco más y nunca está satisfecho eh, que gana perras Eh, por por ganar perres, o sea no porque no porque tengas falta de ellas ni eh, ni porque tengas que tener un poquillo más ¿no? eh, hay que ganarles por ganarles joder, eso, hay que sacar más perres, ¿eh? hay que sacar todos los perros posibles bueno pues, pues pues está bien oye tú mismo no la pena allí que eh, al, al ganar todos los perros posibles estás jodiendo un a a todas las demás personas del eh, del todo entorno, es que si hay que se si hay que dañar al resto de las personas, pues se daña, no pasa nada y es lo que eh, y lo que hay, ¿Mm? en fin, eh, y es lo que eh. pero bueno eso eh, ves, marché por otra rama, marché por la rama del nacionalismo y ahora iba a meterme también por la rama del, del capitalismo, de los sistemas económicos que que se basen precisamente en la en el pisoteo de, de la voluntad de, del resto de individuos para pa obtener beneficio, supuesto beneficio, porque, bueno, otros se llaman, no, no, supuesto no, que el disparo viene muy bien y tener cosas y tal. Una vez cubres les, les necesidades, todo lo demás que quieres que te diga. Los, los bienes económicos, quiero decir, económicos y materiales y tal, tampoco van tan... Tampoco Montanaya, allá, ¿eh? tampoco. Van tan allá. Una vez cubres las necesidades reales, ¿eh? porque estarán sintiéndome, sintiéndome lo mejor personas que no tienen cubiertas esas necesidades reales. Bueno, reales, a ver, que no son las mismas seguramente tampoco para todas las personas, pero bueno, tampoco voy a tirar ahora por esta rama. Estaba ¿eh? sencillamente eso, pues bueno, que me. que la rama esta de. de el, del nacionalismo y era la que me iba a llevar a toda esta historia, que la rama del nacionalismo surgió de, de eso de que en el año 2003, pues las comunidades que no que pertenecemos a ese constructo teórico denominado comunidades históricas, pues, tuvimos, tuvimos elecciones en el, en el otro denominado reino de España. Y yo en aquel momento, ¿eh? y ahora sí, si no marcho, si no se me va otra vez la pinza, ¿eh? me pongo con otro tema, pues ahora sí que voy a, a contar la anécdota de esa que llevo aproximadamente 25 30 minutos diciendo que, que voy a contar. Pues pues bueno, en fin, voy a ver si la cuento de una vez. La <risa> historia de allí que, que para aquel, aquel entonces el verano del, del año 2003, Eh, yo trabajaba, trabajaba los domingos, ¿eh? fue un trabajo que tuve, de estos, de estos eh, que me gustan a mí, ¿eh? no porque sean eh, trabajos maravillosos, ni, ni porque sean cómodos, ¿eh? sencillamente porque siempre me gustan esos trabajos que no que eran muy, muy largos, ¿eh? ...pero que, oye, trabajabas de una manera extremadamente intensa... ...en aquel caso, cuido que ya eran diez dobles diarias... Eh, de, ...todos los días, sin descanso... ...pero bueno, oye, pues trabajabas en aquel caso... ...y era un mes nomás más... ...y, y se acabas en un mes tantas perras como otros... sacaban en, yo qué sé, pues pues en cuatro... Eh. ...sí, en tres, cuatro... ...bueno, pues a mí siempre me gustaron esos trabajos porque... Me una entre comillas a ver, partiendo de que hay necesidad de de trabajar, Algunos, hay gente que que llega capaz de vivir sin sin trabajar. Yo todavía no fui quien yo fui quien aprendí a vivir trabajando poco, Pero andalgo, pues suele suelen nunca dar más remedio que trabajar, que trabajar algo. Bueno, de todas maneras, una manera que yo vi bastante falleiza de, de compatibilizar el, el necesario entre comillas trabajo con el con el hipernecesario y este no va entre comillas, con el hipernecesario eh tiempo libre, tiempo para pa poder hacer cosas, para poder leer, para poder escribir, para poder Trabajar la huerta para poder hacer las cosas que te presten, para poder, qué sé yo, hacer música, el que guste hacer música, eh, caminar por el monte, dar paseos por la ciudad, andar en bicicleta, eh, yo qué sé, 40.000 cosas que, bueno, pues el, el trabajo salariado normalmente impide, o en todo caso, como menos, dific, como poco, dificulta enormemente. ¿eh? dificulte normalmente porque ya lo costrinea unos momentos determinados nos que bueno pues no necesariamente a lo mejor el el trabajar de lunes a viernes por decir algo porque siente que no trabaja de lunes a viernes sino con otra configuración no quiere compatirle con agarrar el sábado dicen eso de tú trabajas de lunes a viernes pero luego pues agarrar la bicicleta el sábado y subir un un pico Bueno, pues, ya muy relativo porque, bueno, llegues al fin de semana, yo por lo menos, en mi caso, ya llego cansado, llego fecha una yaceria ¿eh? Llego a lo que más me apetece y estar en cama hasta las 11 de la mañana. Ya una actitud totalmente miserable, pero bueno, ya, eh? Y las temporadas que en un trabajo por embargo, bueno, pues, levanto tempranín y... Voy al monte, voy a andar en bicicleta. Ah, falgo un montón de cosas. Un montón de cosas que, trabajando, no puedo hacer. Y otros dirán, me coño, sí, pero así ganes muchas perras. Y seguro que con esos perros puedo hacer muchas cosas. Bueno, pues por desgracia, <risa> tampoco te creas tú que ¿eh? ...que los perros sirven para ...para comprar eh, determinadas cosas que a uno le gusta, gusta hacer. Otros sí, al que guste conducir en un coche. que corra mucho o al quien guste pues vestir ropa de una determinada marca pues tiene falta de perros y con los perros pues consigues es, cubrir esas necesidades que yo digo creáis pero el que ya aprendió a vivir con pocas necesidades creáis pues el tener más perros de las que tiene falta pues tampoco ¿eh? tampoco penséis que lleve ninguna maravilla Ch, cuidadín Dígolo porque les tengo. Igual si no les tuviera, decía lo contrario. ¿Es mejor tenerles o no tenerles? Ah, no, cuidado. Yo eso tengo lo claro. Es mejor tenerles que no, que no tener falta de ellos. Todo eh? en general es mejor tenerlo que tener falta de ellos. A ver, siempre es mejor tener por demás que por de menos. ¿sí? Pero bueno, oye, eh, no es tan idílico como como cualquiera, como nos venden. No es tan idílico como, como nos venden. Y ese trabajo en concreto que yo tenía en aquel en aquel mes, en aquel mes del litoral de hay de, de tanto tiempo, tantos años, pues pues ya era de esos, y era de esos que, que bueno, que te permitían, o que por lo menos a mí me permitían, el, el fecho ese de, de compatibilizar el, el, el trabajo ¿eh? con el con el tiempo libre, porque bueno, pues yo siempre preferí eso, de trabajar como un burro. ¿eh? un tiempo curtio... para después joder pues tener tener tiempo más no convertirme no convertirme como como estoy ahora en un, una persona que que en un tiempo es perspectiva en la subida que seguir bueno espero que no pero bueno seguir como ahora espero que no bueno, no lo sé bueno qué sé yo ya ya vos diré contando traes todos los hermanos aquí metidos ...así sea que seguro que seguro que vais a vais a enterar a vos pues que <coughs> Que decía, que decía yo eso de que en aquel año, en el del año 2003, en el tiempo de, de los colletes es del autodenominado Príncipe de Asturias, pues yo estaba trabajando en un trabajo que, que suponía trabajar 10 horas diarias del lunes a domingo. Entonces, como las elecciones lleguen en un domingo, ¿eh? y bueno, pues la... La, la democracia y de algo que yo obligatorio respetar y admirar, yo obligatorio, no pues ¿eh? pues incluso aquella empresa que, que bueno pues que que es, expresó la necesidad de que trabajaremos de aquella manera bueno pues diciéndonos bueno anda pues como son las elecciones ese día podéis no venir ni siquiera nos dieron esos cuatro horas que supuestamente marcar la llei para la gente que que trabajan en día al litoral, sino que oye pues decidieron darnos al día entero. Y eso sí, dijeronnos ese día no se trabaja, nadie. Pero si lo queréis cobrar como el resto los días, entonces tenéis que traer justificante de voto. ¡Madre! Yo hasta que el momento nunca no votara, mátate tú. Yo no votara nunca. no nunca me diera paraí, pero claro, eh, aunque yo digo eso de que oye pues tampoco hacen, hacen falta tantes perres en algún momento va, pues oye, yo no sé cuántes perrres ganaba aldea pero ostia era una una buena pasta, eh, ya vos digo no sé, pero si vos digo que andaría por los 100 euros diarios no te ya llegando, no estoy ni y tal sí sí pues pues guapamente ¿eh? guapamente y es toda aquella que hay, que hay mucho mucho tiempo y era no llegaba el mes lo que trabajaba pero hostia pagamento lo pagamento lo curioso eh trabajar a lo burro a lo burro preguntas maceto y despachaban el día sin trabajar a cambio de votar sí sí efectivamente así eso fue lo que lo que nos fue muy un día de descanso a cambio de ir a votar el día de descanso y era patos eh decían venga ver está bien hoy descanseis os no se trabaja pero si queréis cobrarlo tenéis que traernos el justificante de de haber votado Entonces, oye, pues uno podía ser coherente, ¿eh? yo, por ejemplo, que ya de aquella no era demócrata, podía ser coherente, y decir, no, pues a mí no me da la ganas de votar. ¿eh? Y entonces es decir, joder, pues a mí que más me dan 100 euros arriba o abajo con tal de mantener los míos principios y las mis ideas y, y no sé qué. <risa> pues sabéis de sobra que si no soy coherente ahora, ¿Eh? tampoco yo era coherente ¿eh? antes a ver, yo toda la puta vida fui fui fue un incoherente ¿eh? sigo siendo, ¿eh? coño vamos a ¿eh? un incoherente sí, lo reconozco tal los perros son son son un vicio y la democracia y una Y una yacería y tal. Oye, que qué, qué, qué, perres y votar. Si sí, joder corriendo, <risa> a cogerles, a votar para cogerles les perres. Incoherencia pura. Entonces, bueno, fui a votar. Indasina ¿eh? podía haber eh, bueno pues guardado un poquillín de un de coherencia ¿eh? y utilizar esa posibilidad que hay de hacer de un voto nulo. un voto nulo pues podía yo qué sé pues pues haber metido que podía meter en la pues pues un envoltorio de caramelo en el sobre de la votación votar y entonces claro queda queda voto nulo no llevo voto de verdad daba me justificante de voto igual yo cobraba el esparres igual y bueno pues yo era un poquillo incorrente con los meus y y no participaba na nada democrática esa ya era la posibilidad, pero tampoco, tampoco fui fui siendo coherente. Entonces inventéme yo una coherencia, bueno, que no me la inventé de todo, mucha pues, gente me dijo, joder, que el es demagogo y no sé qué y tal, bueno, hombre, no deja de ser también coherente, eh, en el sentido de que, a ver, si yo pienso, eh, pienso ya pensaba en aquel momento, que las elecciones en realidad eh, no sirven para nada, ¿eh? estoy absolutamente convencido de que de lo mismo que vote que no vote, no sirve para nada yo no soy de esos que piensen ¿eh? como dice tanta gente ah, si no votaste y no tienes derecho a, a opinar ni a te dijome que no <risa> opino y que me todo lo que hay que quechar ¿eh? queixo yo más que, que cualquier otro el que vota sí que no tiene derecho a si nos ponemos eh derecho yo pienso que tiene todo el mundo pero si nos ponemos así en plan de analizarlo ahí fríamente eh, o calientemente <risa> mismo da, eh, yo diría que precisamente el que vota es el que no tiene derecho a quechar porque el que vota como eh, lo que, lo que está con eso voto y el que está de acuerdo eh, con el sistema tal como está montado participa y entonces bueno pues tiene que estar absolutamente de acuerdo con el resultado y por lo tanto nunca en un quechear, si nos ponemos yo digo que siempre sí que queche todo el mundo puede quechar estaría bueno que nos quiten el derecho a la queche ya ya sería, ya sería lo último no no por supuesto que todo el mundo tiene derecho a quechar lo que da la gana el que no vota también ¿eh? el que no vota también tiene todo el derecho todo el mundo a quechar y, y yo pienso que con más con más como es todavía eh, valor moral, ¿eh? con más intensidad moral que el que, que el que vota, porque precisamente el que no vota, eh, al no votar pues bueno igual está diciendo precisamente yo nun, no no acepto este sistema ¿no? totalmente en, eh, soy totalmente contrario a él, ni cómo participar y yo lo que quiero es vivir de otra manera sí también es verdad que mucha gente que seguramente no vota por posesitismo bueno vale pues no vota por posesitismo pero también que que hacen una abstención como ay madre abstención proactiva se llama bueno no sé vamos el que no vota por por por ideología abstención activa me parece que que lo llamen bueno igual por caso patates yo ni siquiera era coherente Con eso, intenté ser coherente diciendo una cosa: eso, pues, como os decía, ¿eh? yo estoy totalmente en, en, en contra de la democracia y pienso que votar no va al paná. Entonces, le dije yo: venga, si votar en realidad no va al paná, ¿qué más da que vote que que no vote? ¿Eh? Votar no va al paná, pero no votar tampoco no va al paná. Y esto es una pantomima y un teatro, que más da? ¿Eh? que más da participar del teatro que, que no participar? ni lo bueno no sé hasta qué punto lo legitimas cuando cuando participes pero bueno hombre a ver joder en aquel caso tenía, tenía yo un, un buen motivo no para pa legitimar un poquito bueno vale que soy incoherente ya lo sé ¿eh? pero bueno fui cuarentena en una cosa en una cosa que y que dice que, yo que, bueno pues ya he de votar una vez en la, en la vida ¿eh? Pues voy a mirar a ver aquí quién voto... Y votar va pues más o menos... Aunque sepa que no vota nada... Pero bueno, voy a mirar a ver... Eh, cuál es la opción de la gente que se presenta... La más interesante... Y entonces leí unos... Unos cuantos programas... De unos cuantos eh, grupos políticos... Y, y ya os lo conté veces... Acabé votando a, a la falange... ¿Ve? Sí, va, seguro que estáis echando los manos a la cabeza... Pero, pero bueno... Uno, oye, coherente, diciendo votar en realidad no vale para nada, y otro, hostia, miré bien todos to los programas, y algunos que decían, respeto a, al mundo rural y a las tradiciones, ¿eh? Eh, respeto a la lengua asturiana, eh, anticapitalismo... Eh, redistribución de la riqueza y dice, joder, pues va a mí estas cosas, bueno, pues yo faría de otra manera, pues no me disgusten y voté a unos que se llamaban la falange española auténtica, porque bueno, a ver también es verdad, falanges es eh, eh bueno no sé ahora mismo, que no estoy, no estoy muy en el tema, pero en aquel momento 400 no habría para, pero por lo menos cuatro o cinco viales, y bueno, pues oye, esos, yo voté a esos Mm. Voteé eso sencillamente porque pues, pues, pues que tenía interés en, en que me pagaren el en que me pagaran en el en día. Eh, en cuanto a lo que me preguntaba, Macerto, que, que, que opino. Hombre, pues yo que sé, podía ponerme así muy digno y hacer una intentar hacer un análisis fondero de. que conste que no sé por qué se convocaron las elecciones en un día en un día laboral pero siendo malo ¿sí? siendo malo pues podría decir, pues a lo mejor para garantizar una alta participación porque a lo mejor resulta que la, la la mayoría de la gente o una buena parte de la gente que, que fue a votar hoy no tengo una puta idea, no seguí el tema no sé si hubo si hubo gran participación, pequeña participación o cómo fue la historia pero hombre Mm, siendo coherente en este caso con esta historia que os conté si yo viviera en Cataluña y estuviera trabajando, coño, pues querría agarrar por lo menos esos cuatro orines de, eh, de descanso por ir, a, por ir a votar y entonces diría votar hombre, si fuera coherente del toco la manera de pensar que yo tengo pues a lo mejor votaba Nulu O, o lo que fuera pero bueno igual también y era, y era igual de, de miserable que fui que fui esa vez en el en el verano del 2003 y y lo que hacía y era y era y era votar y era votar a, a alguno ¿eh? al que al que fuera al que me diera al que me diera las ganas pero bueno votábalo bueno pues oye en fin <ríe> sí Ya os digo que, que precisamente eh, conocen una y mucha, ¿no? Pero bueno, hubiera sido una manera de, vamos a ponernos conspiranoicos, convocarle elecciones en un día al por probable yo una manera de eh, conseguir en un, en un caso en el que interesa una gran participación, pues conseguirla. que sí que yo ya sé que siempre digo eso de que si sí, en el fondo lo que hay son intereses económicos que más tanto es este es de que voten no que no voten que más da la república catalana que que el reino de España a ver eh, estoy absolutamente seguro de que intereses económicos hay los ¿eh? hay los hay los por detrás Lo que pasa es que, bueno, yo cuáles son, no lo sé, porque seguramente eso sí que tean tan tan atrás y, y tan tapados que es difícil, es difícil llegar a ellos y llegar a conocerlos, pero seguro que lo sé por ahí. Selle como sella, eh, por unos intereses o por otros, hay interés, supongo, en que mucha gente participe, participe en, esta, en la pantomima de, de Cataluña de, de hoy, había ese interés un interés pues igual y precisamente o sea un interés una motivación precisamente para ponerles les, les el día de elecciones en un día en un día llevorable ¿Mm? a lo mejor más me tú lo que me quería decir con trabajar y votar el mismo día pues ya era cometer esos dos ese, ...esas dos acciones tan tan despreciables digamos en un mismo día bueno pues pues desgraciadamente pues sí que yo lo que pasa que seguramente también pues oye pues a la gente ¿eh? a la gente pues pues pues no deja de ¿eh? por un motivo o por otro de, de buscar esa esa coherencia incoherencia de sacar esos perres, de venga pues vale yo no voy a trabajar venga vamos a leer lo que me pone Maceto tú me pone aquí una una cosa larga sobre sobre sobre este tema dime es una pregunta retórica se desofra la opinión del anedónico sobre el trabajo y sobre votar ¿eh? pero hacerlo en el mismo día trabajar, ir a participar en el fraude y regresar al trabajo es la constatación rotunda de que somos rebaños sin remedio es como el crimen el culmen de la miserabilidad sí, va, a ver no dudaba más ¿eh, tú? <risa> de que conocieste sobra todo esto a ver, pero sí, sí ya tengo claro que estoy repitiéndome y esto una una repetición continua y y en sentido, pero bueno, oye, sentido lo mejor, igual más tu resulta que sí que tenemos, aunque yo creo que no. Igual sí que tenemos que maximizar y tenemos que, que contar a otras personas esta grandísima verdad. La verdad que se oculten los que los que mande. Será será sina, o no lo sé, La verdad que que no no lo sabría decir, pero bueno, oye, pues da lo que es hacer en la vida, ¿no? Y entonces pues se hay que evangelizar, se evangeliza, se hay que ser miserables, somos miserables y y un poquillo de todo. No y es si sí joder. Radio cuca 107.3 de la frecuencia modulada y el título de radio. Kuka, ay, ay, punto radio punto org. Right. Eh, claro, bien Tyler era decir cosas y, y cortame eh, córtame el discurso porque el de él hay que reconocerlo y es mucho más interesante que el mío. Lo que pasa que Falan está en no se si entiende nada. Falan una lenguas germánicas, que, oye... Para los que somos eh, de... de falar lingües yatines, joder... Ah, yo supuestamente soy un poco de esa lengua pero no ni entiendo no ni entiendo gran cosa a, a Tyler. Oye, ¿no? No, no entiendo mucho. Por cierto, los que no tengáis visto, ya sé que te far fartucu de, ¿eh? de, de ponderar esta película y de decir qué tal, pero los que los que no la vieres, joder, veis que a lo mejor precisamente en la forma de, ¿eh? de pensar de, de Tyler encontráis unas cuantas cosas interesantes. Eh, de hecho, bueno, ya vos lo dije también muchas veces, y el único caso que conozco de, de, de película fecha parte de una novela, en que fui absolutamente incapaz de creer de la novela. Ya, por embargo, prestóme la de Dios, la película. bueno Llevo diez años dando la barrera con el, con el fondo musical este. Bueno, diez años. Eh, la, la Grinch, que se acaba de meter, ¿sabría decirnos eh, exactamente la estadística de, de cuándo empezó a sonar esta, este tema de fondo? porque, bueno, ya, eh, ya me saltó la, la estadística de, de cuándo cuando empezó a ponerse el, el disvisión de cabaret de sintonía oficial de este programa, eh, de cuando nació, la, esa pregunta que hacía la semana pasada, de cuándo nació el nado de Comiserable. Eh, impresionante, la, la mujer está eh, <ríe> O sea, tiene un conocimiento estadístico tremendo, tremendo y que va más allá, por supuesto, de... del mío del mío propio dice hola mi querido 40 otra vez en teclado dice la Grinch sí efectivamente estoy estoy en teclado mira yo curioso me parece que no estoy seguro no estoy seguro de todo pero parece que el el Grinch sí y era un personaje que que lo que hacía en intentar intentar sabotear la Navidad no no era no es así oye pues mira tú por dónde haciendo un círculo vuelvo a ese tema del que te iba, del que del que empecé a hablar cuando cuando arrancó el programa y que después tiré por otros derroteros gracias a gracias a la sugerencia del, del amigo macetu estaba yo contando ¿eh? que bueno pues que que está que esta mañana por pues esta mañana madre de dios que digo yo esta tarde ¿eh? si sí, bueno porque llega esta tarde cuando me dediqué a, a calillar per perubío, Para mí o ciudad Y bueno, pues el centro además ¿eh? el centro de viejo Y estaba todo lleno de luces de cines Y, y, y, y el... Todo lleno de altavoces Los que salían Vía y tal Y entonces, bueno, pues eso Estaba yo contando que, que hay mucha gente A la que es malo entonces Todo ese tema Porque, bueno, pues Pues ve la La Bueno, la, la gran. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice esto? Joder, mierda. Quiero sacar. Últimamente tomo una novia Bueno, vale, sí, llevo 10 años diciendo sí. lo de que. Lo de que. Estoy. De, de, de, de Estoy conmigo por la novia. Pero bueno, este fariseísmo. ¿eh? Eh, Está en coherencia. Vamos a decirlo de así. Hay una palabra más. Más. Más, más curiosa. Pueden decírmela por el chat, joder. Eh, lo que pasa es que ahora encima. Eh, esto esto habría que recargar y como no la a ver si doy aquí, ¿qué pasa? Radio Google, conexiones seguro ha bloqueado partes de esta página pero nada, que estoy haciendo fa, esa es por porque joder, cago en la ley eh, estoy hablando solo ¿eh? vosotros tranquilos, no vos no vos esmolezáis bueno, que lo mismo daría que me lo pusieran por el chat porque ahora mismo el, el chat morrió, ¿eh? desapareció bueno, eh Cajo la ley, chaval. Bueno, ahora ya volvió. A ver, si alguien me puso en el chat la, la palabra que busco. Pantomima. Eh, bueno, pues está bien la, la palabra pantomima. La que la que yo busco y otra que tiene más que ver con la del fariseísmo. ¿Y esto cómo se dice cuando una persona, por ejemplo, esto que, que tanto eh, que tanto que sean tantos, cuando una persona que en todo el año pasa de ti, después eh, felicita la, la Navidad, ¿eh? Es oye una, un, una actitud eso, farisea, pero de otra de otra manera. Bueno, da lo mismo. Yo lo, a lo que digo, que yo no puedo evitar que me preste la Navidad. Vale, sí, es una incoherencia absoluta, seguramente. eh Nadie nadie entiende por qué me gusta la Navidad. Bueno, pues gústame la Navidad, gústame la Navidad. Yo no sé, tengo acordances de, de cuando yo era niño de... De, de montar el Belén pocas veces, porque casi no me farsa, pues a lo mío sí, yo una, yo una farsa ¿eh? sí, yo he una farsa ¿eh? y un fariseísmo y estas cosas, pero bueno y igual, el caso llega hipocresía, coño, encontró, encontró la, la grinch, la palabra que yo estaba buscando y un tiempo de hipocresía, de mucha hipocresía ¿eh? muy hipócritas pero bueno eh, a mí sigue gustando eh, porque sigo pensando que hay que hay algo detrás entendamos que lo primero de todo a ver eh, también eh, la, la la postura de, mucha, de muchas de muchas personas que son Que, ...que te dicen eso... Ah, ...que asco me da la Navidad... ...que, que, que, que mi época más hipócrita... Eh, que, ...que época de fariseísmo... Eh, ...la Navidad no es más que... ...que un fenómeno comercial... ...y bueno, sí... ...todo eso es verdad... ...pero ya que también hay, otros, hay otras cosas detrás... ...y seguramente toda esa gente... ...no deja de ser también... ...bueno, toda no... Eh, así, Dios, ...y dale con el todo y el nada... ...y el siempre y el nunca... que no debiera utilizar todos esos términos y voy y uso los bueno, mucha gente de esa o alguna gente de esa pues no deja de ser también ¿no? pues, hay, hay que tan encontrar contra la Navidad pero, pero, es verdad, no, no nos escazamos que ¿eh? hay que decir ay, Navidad, asco y porque sea tal bueno, hombre, a ver eh, sí, es verdad, pero eh, pero también es verdad lo otro hostia, Además, vamos a partir de una cosa eh, el ser humano ¿Mm? Eh, de una manera o de otra pues bueno casi siempre celebró la, la, la el solsticio este y el solsticio de invierno eh, el momento en el que el día empezaba a ganar a la noche ¿m? la noche más corta del año eh, cuando empezaba la noche más larga perdón el día más corto del año cuando empezaba el día poco a poco a ir ganando la noche bueno pues todas esas cosas se celebraban Eh, no de otra yo os digo el, el día este del solsticio ¿no? el, el 25 de aviento tuvo alrededores y es la fecha en la que muchas religiones muchas maneras de, de, de intentar de explicar el mundo ¿eh? las cosas que no se entiende que son donde bueno pues esos son las religiones en, en origen ¿no? la manera de, de explicar cosas que, que que bueno pues que aquellas personas aquellos seres humanos de ahí de cientos miles de años, no tenían manera de, de explicar, entonces buscaban, pues bueno, una superstición. Mm, tantas religiones pusieron ahí mitos mitos originarios, nacimientos de, de dioses, yo que sé, pues pues Mitter también nació en el, en el solsticio de invierno, para que era este y otro, ¿cómo se llamaba? Hombre, eh, Osiris, Y era sí, es el que también naciera por ese tiempo, no o sé, sea, una deidad hechicia, de alguna también de, de Sudamérica, también de los pueblos amerindios y tal, también, también naciera por ese tiempo, pues aparte de, joder, pues, pues un buen montón de, de pueblos de la antigüedad, pues celebraban de una manera o de otra este, este tiempo. A nosotros tocónos la, la tradición judeocristiana, ¿no?, bueno nosotros digo a, a, a, a algunos de nosotros a todos a los mayores de los que están sintiendo diré, eh, chavalín que yo soy hinduista y a mí tocóme otra tradición eh, vale pero posiblemente a la mayoría de la de la gente que, que siente Anedonia que se ha de Cuca, pues bueno está más dentro de la de la de la de la influencia judío cristiana que de la que de la hindú eh, vale no necesariamente pero a lo mejor sí joder Empiezo yo, vamos, no sé, y, y de todas maneras, a ver, el programa y el mío, digo lo que me da la gana, eso es lo primero y fundamental. ¿eh? O sea que si yo falo de los judio cristiano pues falo de los judio cristiano coño, voy a andar aquí dando teniendo que dar explicaciones y teniendo que pedir disculpas cada dos por tres, no, pues tampoco, tampoco y eso, ¿eh? hostia, a ver que este programa y es mío, coño, eh, vamos a partir de, de la cuestión fundamental, ¿vale? Sí, eso. Bueno, pues a los más de los que estamos ahora mismo, a mí que estoy haciendo el programa y a los más de los que están sintiéndolo, pues seguramente estamos inmersos en una cultura pseudo-cristiana. ¿vale? Entonces, bueno, pues tocarnos que si el nacimiento de Jesucristo, pues el nacimiento de Jesucristo como el de tantísimos, tantísimos otros, otras figuras, eh, De otras edades ¿eh? eh, en, en esta época ¿por qué? porque bueno pues porque había había mucho que celebrar yo todavía y el día de, y al día de hoy que todavía este año no porque bueno como como tengo así, ese trabajo que os conté de algunas veces en, en el que trabajo en una cueva en una sala sin ventanas no me entero de, no me pescancio de que los días sean cortos o, o largos pero cuando la mi vida pues pues estaba más Eh, digamos en paralelo a, a las a, a la, a condiciones naturales del ambiente, es decir, cuando me dedicaba a la huerta o cuando podía salir a, a, a caminar, a, a andar en bici, eh, pues entonces, joya, pues influyéame mucho el fecho de que anocheciera más pronto, más tarde, o que hubiera más horas de luz o menos, y entonces, para mí, eh, yo estaba esperando que llegara el La época esta de solsticio de invierno, yo básicamente esperaba que llegara el día de Santa Lucía, que aunque no es verdad, la tradición dice eso de eh, por Santa Lucía vengo a la, la noche y me da el día, ¿eh? y es verdad, el paso de una gallina, muy boquiñín, pero bueno, eh, perdonad un momentito, en la Grinch, hablando de religiones, es eh, Grinch, yo solo rindo plegaria al sumo sacerdote de los multiversos, que soy yo, ¿eh? ¿Eh? la religión de los multiversos y es la que fundé yo y soy el sumo sacerdote me autoproclamé soy el autodenominado sumo sacerdote de autodenominado y autoproclamado bueno pues eso que el, el cuento y que esta época por el motivo que sea ¿eh? ya os digo que yo incluso mesualmente estaba deseando que llegara el día de de, de santa lucía y como que me llegaba ese momento y ya me iba, porque decía bueno aquí en alantre estoy eh, a, a ganar eh. poco a poco vamos a ir ganando estoy como el pozo fuimos cayendo al pozo y ahora ya todo va a tirar mejor el día va a ser siempre un poquillo más largo o por lo menos la noche nunca nunca va a ser nunca nunca va a ser mayor de lo que de lo que llega ahora mismo vale Entonces, bueno, pues incluso eso, yo sin ningún, sin ningún tipo de, de motivación económica ni por el estilo. Bueno, pues si me pasaba todavía a mí eso, hasta el días, días no hasta el año pasado, ¿eh? bueno, hasta dos años, que el año pasado también estaba en el, en el pozo, en la cueva. Eh, si me pasaba a mí eso, ¿eh? ¿qué niños pasaría a unas personas que vivían, ¿eh? eso sí que vivían en, en, en, en con, condicionados totalmente por les. por el entorno, eh, por las condiciones ambientales, por el sol. ¿m? ¿Cómo no ven ellos a celebrar ese momento? Ese momento en el que en el que todo cambiaba, en el que después de eh, esa llenda caída al pozo, pues, pues todo volvía a empezar a renacer muy despacio, muy despacio, pero que ya era el momento del, del renacimiento, ¿m? del renacimiento del mundo, de lo que para ellos ya era el mundo, ya era todo su ambiente, todo su entorno. Pues si ellos lo celebraban, no es normal que, que nosotros lo seamos celebrando. Y es verdad que hay un montón de de condicionantes económicos, de ¿eh? de, de consumismo, de sí, por supuesto que sí. Pero bueno, y, y que ye que no hay más cosas y que ye que no puede, eh, no sé, no puede celebrarse otras cosas. A mí mira, ya sé que yo es una infantilada, pero el mero fecho de las luceces de colores. A mí, joder, ¿qué queréis que por pues, diga? A mí, préstamela de Dios. Yo acuérdame de eso, de cuando yo era pequeño... ¿eh? ...y pocas veces, porque la mi abuela no me dejaba poner el Belén... ...porque, porque bueno, manchaba. Y bueno, oye, pues no me dejaba porque manchaba. Pero bueno, a veces a veces sí lo ponía. Y acuérdome cuando lo ponía, ponía lo en el, poníamoslo en el, en el pasillo de casa... ¿eh? ...ahí cerca de, de la entrada... Un sitio que habitualmente no se pasaba por allí y que habitualmente estaba estaba oscuro bueno pues ya al cuarto me muchas veces de de ir a de ir cuando estaba, estaba oscuro y estaba nada más las lucecines de colores del, del Belén, de las casines del Belén y tal al cuarto de de ir allí a, a, a contemplar eh, sin más a contemplar aquella maqueta aquellas aquellas casines aquel eh, aquella representación de un, de un pueblo palestino de bueno <risa> representación de un pueblo palestino mezclado con elementos de cualquier otro tipo pero bueno daba lo mismo eh, a mí me pues, prestaba por la vida yo veía aquello veía aquellas sucesiones. hasta algún año a veces teníamos también al mi tío que que era un que era un friki de, de la electricidad de los aparatos y demás teniendo conectado, de manera que cuando prendías las luces también se prendía un, un, un radio caché, ¿eh? que estaba reproduciendo una una cinta de villancicos ¿eh? una cinta de aquellas en formato punto .bas ¿Eh? a mí me, me gustaba mucho me gustaba mucho eso me gustaba mucho el fecho de, de mira, no tanto de recibir regalos, que también me prestó la de Dios, recibir regalos pero facelos A mí me presta más regalar que, que, que se ha regalado, que también me presta, ¿eh? Fue una ilusión tremenda recibir regalos y, y abrir los regalos que tienen que estar envueltos, joder, envueltos en, en papel de colorinos, ¿eh? en papel de regalo. Parecía, me, me, a mí me encanta que me regalen y sobre todo regalarme. Me regalar y me y encanta envolver y, y estas cosas. Por ejemplo, nunca... Eh, siempre me pareció horrible, espantoso y eso sí que me parecía puto consumismo de, de mierda eso de que no, no en mi familia no regalamos nada en Navidad esperamos a las rebajas y nos compramos cosas que nos hacen falta coño, no, joder la Navidad no llepa para comprar para regalarse cosas que, que fan falta lleve para regalarse cosas que, que presten y que, que desees y que eh, y, y, y que fagan ilusión y buena parte de que fegan ilusión y el fecho de concentrarles en ese día una xente en el la noche bueno otra xente yo por ejemplo soy de los rey magos a mí yo lo que me presta recibir regalos el de los ri magos yo cuido que na mi familia seguimos creyéndonos los ri magos porque seguimos facendo ritual toda la pantomima yo ...cuido que lo conté... ...igual hasta lo cuento todos los años... ...la misma historia... ...pero yo sigo viendo ese día... ...a dormir a casa de la... ...de la mamá ...cada vez somos menos... ...unos porque marcharon... ...otros porque desgraciadamente murieron... ...pero... ...pero sigo chuntándome... ...ahora ya solo con la mioguela y la mamá y, ...y ese día pues... ...pues dormimos todos en la misma casa... ...y levantámonos... ...de noche para para colocar los regalos... ...y para la mañana... Pues, pues vamos a abrir los regalos con toda la ilusión del mundo como, como de niños y a mí eso ¿qué crees? que queréis que vos diga eso préstame y préstame regalar a, a toda la gente que puedo y en todos los entornos que puedo gustame por la vida y pienso que eso vale la pena no sé y como de la misma manera que, que otros bueno pues deciden utilizar esta época del año para para pa soltar el, todo el disgusto con este sistema, que es si consumista, que si tal, que si, eh, que si hipócrita, pues, bueno, yo también los cogía a lo mejor precisamente para todo lo contrario. Llevo todos los años a la cabalgata de, de, de los reis magos. Sí, yo una chorrada, ya lo sé, pero yo voy y préstamela de Dios, dir y, y, y ver a los niños y verles les carroces y... sí a mí gusten me todas esas cosas y esta época también hay gente de esa que dice estos hipócritas cabrones que no se acuerdan de mí en todo el año y luego de felicidad bueno pues pues yo soy un hipócrita de esos yo hay mucha gente que, que a lo mejor en todo el año bueno, tanto como no me no me acuerdo tres veces pero por desgracia no tengo contacto porque están fuera o por lo que sea Y entonces, bueno, pues en Navidad, ¿eh? aprovecho para pa, pa felicitarlos, para pa llamarlos, para entablar contacto. Eh, yo cuido que no malo Hay muchos que me dicen, ¿y por qué tiene que ser en Navidad y no en cualquier otro momento? Bueno, pues vale, sí, <risa> podría ser en cualquier otro momento. Pero bueno, yo en el que, en el que me acuerdo y, y, y lo fuego, pues sí, en Navidad. podía decirme y por qué en cuenta de navidad no lo fue el el 20 de el 22 de abril ¿Eh? por qué el 22 de abril no llames a esa persona que hay tanto tiempo que no ves pues tienes razón eh a llamar el, 20, el 22 de abril pero joder pues también el día de el día de navidad no sí <risa> dice dice la Grinch eres Peter Pan o P Peter Pan o Punk sí a veces soy Peter Pan y a veces soy Peter Punk Y a, lo que, ...y a lo que hay... ...pero bueno, joder... ...sí, a mí la Navidad gústame... Y, ...y yo, pues... Um, ...hay muchos años ya... ...y este año, bueno, pues... ...pues espero hacerlo... ...debiera tenerlo hecho ya, ¿no?... ...pero yo muchas veces... hago una... hago una felicitación de, de Navidad... ¿eh? Y, ...y la envío... ...vale, sí, soy chungo... ...y soy de esos que la envíen a través del ordenador... ¿Eh? Hay alguna colección de semelles o, o una presentación o tal, y enviéla con, con los mis mayores deseos. Pero hay gente que sí que realmente, bueno, pues yo os deseo cosas buenas. Este año todavía no la hice, pero bueno, todavía tiempo todavía. Oye, nomás más día 21, todavía hasta el día 24. Y de algún año más lo que hice fue mandarla el la semana siguiente. Que mierda, ¿Sí? para mí les, la Navidad no hay un día, es una época. ...un tiempo, una semana, un par de semanas... ...eh... ...todos to, to los días, ¿vale? Pues yo voy a mandarle igual... ...y no sé si de alguna gente... ...de la hipócrita, este... No me... no, ...yo cuido que no... ...pero bueno, a lo mejor sí, cuido que no... ...porque, a ver, la gente que... Eh, ...que la recibe, pues... ...sabe que son gente a la que... ...a la que aprecio... ¿eh? ...entonces, bueno, pues... ...todo este rollo, pues soltamos eso... que Que soy un raro, soy un raro entre los raros, ¿eh? porque porque la mayoría de la gente podrá decir el resto del año que soy raro, pero ya que para, para encima habrá gente que, que, que te ha de acuerdo con las meas rareces, pero llegado a esta época dirá, por favor, ¿cómo que te gusta la Navidad? ¿Mm? Dito que, bueno, el, el disgusto sí, de la Navidad yo cuido que, que llegue como una... A, a gente de, de una y otra ideología de uno y otro yo no y otro bando porque también por ejemplo si mal me acuerdo de, de, de la gente diciendo eso de ay, qué ganas tengo que pasar incluso la gente que gusta ay pero qué ganas tengo de que pasen no pues yo nunca tuve ganas de que de que pasaren a mí siempre me siempre me gustaron este este fiestas vale sí rareza incoherencia eh, todo lo que queráis pero pero mirad yo no lo puedo no lo puedo evitar no lo puedo evitar y a mí eh, a mí gustenme sí y, y así no gustenme eh, sí <risa> lo siento lo siento mucho pero pero sí que sí que me sí que me gusten y, y podéis y podéis llamarme incoherente y podéis decirme todo lo que todo lo que queráis pero bueno y así nada no. Estoy, estoy haciendo se nota mucho que que estoy dando vueltas y, y y falando mientras mientras estoy otra cosa sí porque sabes lo que pasa que ya que estoy buscando el cantar que quería poner ahora mismo y no te seguro del disco en el que está hombre de de quién sois supongo de quién quiero cantar supongo que lo sabéis ¿eh? y si no lo sabéis joder sentirlo y así vos enteráis <risa> conocí muy pronto Jesúsito de mi vida Algo me dijo que eras buena compañía En Navidad eras niño en el Belén Algunas veces te cantaba villancicos Es bueno tener un amigo Aunque sea un amigo imaginario Y no es hasta. ya eras todo un hombre Eso sí que es crecimiento milagroso Año tras año no había forma de salvarte Hiciera lo que iban a crucificarte Es bueno tener un amigo Aunque sea un amigo imaginario Y no exista Que sea un amigo imaginario, y no exista Cuando fui mayor de edad murió mi corazón Me hice racional, pensé con la cabeza de esperar llegó mi crisis de fe y no existe la oración que me vuelva a ser creyente es bueno tener un amigo aunque sea un amigo imaginario y no exista educación, puede que sea efecto de promoción, pero cada navidad me sorprende comprobar que creyente o no, no he dejado de quererte. Es bueno tener un amigo, aunque sea un amigo imaginario y no exista. Bueno, sí, ¿eh? que son esos pitíos? Es diez y media de, de la noche. Bueno, pues nada, oye, es diez y media de la noche y aquí seguimos ¿eh? en Anedonia, en Radio Cucaracha, en Radio Cuc Echa la Radio Libre siete punto 307.3 de la frecuencia modulada y en el www.radiocucca.org. Y decíame la, la Grinch en el, en el chat Escribe con el ratón, no bueno, es que me escribe con el mouse oh, o bueno, el ratón. <risa> yo, yo no sé hacer eso. Que será que para si tuviera un teclado de esos, como se llaman, un teclado virtual. De Eso me parece a mí que, que, que, que aquí no tenemos, o sea, que, que no va a poder, no va a poder ser todo lo más puedo po poner emoticonos de esos, que. ¿Eh? que que ya vienen predefinidos <risa> y bueno puedo poner puedo poner cosas de esas. y decíame también eh, ilegales tienen tienen canciones para todo ¿eh? pues sí yo, y además mira pues estamos la de dios cuando la primera vez que, que sentiste cantar porque te dije hostia, pues pues ¿eh? un rapaz así o tal no sé qué con esa pose de duro de como tiene el jorge martínez pues pues no importó hacer al cantar este bueno pues pues el jorge martínez igual lo que lo que pasa y que no deixa de no de no deje de pensar un poquillo o no deja de, de, de no tener vergüenza de decir esas cosas, yo no sé, oye, qué sé yo si mucha gente a lo mejor de la que ahora dice que va ah, la navidad, que asco, que porque sí, que no sé qué, oye, pues no sé si, no sé si lo mejor también en esos momentos una sonneñora, pues también resulta que ellos yo os gusto la, yo os gusto la navidad y disfrutaron de aquel, de aquella época, no, no, no, no me parece que pues así no sé, no tengo ni, no tengo ni ni puta idea. ¿eh? que suele que suele decirse pero bueno oye en fin eh, ya es lo que ya es lo que hay y bueno esta noche pues me temo que como siempre como siempre como como tantísimas veces pues pues nunca dará otro que dir ¿m? que decir terminando ya con el con el programa básicamente porque bueno pues oye incluso en navidad hay que hay que madrugar y, y todos estos todas estas cosas Bueno, pues nada, vamos a despedirnos con lo de siempre, ¿eh? con un saludo enorme y un abrazo y un beso a toda la gente que tuvo esta noche en el chat, un saludo para Macetu y para y pa el alter ego de Marie que últimamente son los únicos que se me meten al chat, ¿eh? me encantado con ellos, ¿eh? por cierto, un par de sintientes de ¿eh? Madre de Dios de los que... ¿Eh? de los que de los que valen el sorpreso en oro y tu camino tampoco y lo que tal o sea que voy a decir que vale eso peso en plata que la plata por algún motivo si me gusta el motivo no lo sé no tengo ni puta idea un saludo también a toda la gente que, ¿eh? que estuvo sintiéndolo eh, travesa 107.3 de la frecuencia modulada a toda la gente que lo tuvo sintiendo a través del 107.3 de la, no o sé, sea, ya lo dije, a toda la gente que tuvo sintiendo a través de la nuestra emisión digital, un saludo a toda la gente que lo siente diferido que cualquier día que nos siga el 21 de diciembre y vos presto no, por mucho que vos jodan, ¿eh? vos deseo a todos, aparte de que no vos pillen deseo vos a todos, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz noche buena y feliz año nuevo. Yo volveré la semana que viene. Tal quein. Inquestionable ante quien hay que doblar la espinazo. Verta Besar su mano, su sable, que, que Dios les bendice. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie y hacer memoria. Intentar averiguar la verdadera historia. Y cuanto más arriba y más atrás, mira y verás, verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo